de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Un programa de radio musicalmente incorrecto, lleno de sus versiones sonoras. En la locución estamos con Liliana Daunes, Quique Pessoa y yo que soy Lara Moyano Silva. Bueno, ¿y en la operación técnica quién está? En la operación técnica, decilo vos. Eh, bueno, está Diego, Diego el zorrito, Diego el 10. Vos sos Edu Nachman. Bien, ¿podés decir nuestras vías de comunicación, por favor, Lara? Nos podés ver ahora en el YouTube de Radio de la Azotea, Facebook, La Otra Oreja, donde podés escuchar los programas anteriores. Uh -huh. Email, eh, otra oreja arroba gmail.com y el celular puedes enviar los mensajes al más 54 9 223 582 8700 bien, gracias Lara eh, alguien más está por ahí hola Willow hola eh, nombre y apellido por favor de Diego Gael Natsman Soria sí, ¿cómo vas a reconocer a tu propio nieto? claro que lo reconozco, claro Eh, bueno y tenemos un móvil afuera eh, a ver eh, qué escuchamos eh, este, un mobilero que está pasando un camión, ¿no? Para el programa la otra oreja. Compro baterías, rayadores, telefones, barcos, aviones, helicópteros. Compro. Bueno, eh, bueno no tenemos nada para vender. Bueno, sí tenemos vender, para vender la cajita musical. mirá. Qué linda cajita musical con la con la música de no llores por mi argentina que el equipo de producción eh, la gerencia de comercialización de la otra oreja está vendiéndolo no para pagar por ejemplo a al operador ¿no? este bueno. bueno ahora basta de chamullo y empezar con la música incorrecta bueno seguís dándome órdenes este Lara está bien la Otra Oreja Argenta Gracias Quique Pessoa por el anuncio eh, Y todo cambia, ¿no? Eh, cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor, su rebaño Y así todo cambia Que yo cambie No es, no es extraño, ¿no? Cambia Y mmm, vamos a escuchar A la versión en homenaje a A Mercedes Sosa Que hicieron el gran Jorge Van der Mole. Y Lidia Borda. Todo cambia en homenaje a Mercedes Sosa, que fue el cumpleaños hace unos pocos días. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más no mano en manosllo cambia el niño el pajarillo cambia el sentir un amante cambia el rumbo el caminante aunque esto le cause daño Dios, y así como todo cambia que yo cambie no es extraño Cam Y así como todo cambia, que eso cambia no es extra Escuchando desde la otra oreja. Y en esta excusa de buscar fechas también fue el cumpleaños de delito Vitale. Y él delito perdón, delito eh, Y él escribió una canción en el 79. En México, durante su exilio, debido a la persecución de artistas argentinos, no sobre todo artistas argentinos eh, perseguidos por la dictadura cívico, militar y eclesiástica. Bueno, esta canción fue presentada en Argentina en el Festival de Solidaridad Latinoamericana, recién en 1982, y fue grabada oficialmente en ese año. La canción, según el propio Lito Nevia, es una reflexión sobre la vida de un viajero con sus experiencias y emociones al estar lejos de su hogar. Bueno, esta canción se convirtió en un himno de la época, especialmente para aquellos que habían experimentado la emigración, la nostalgia por su tierra, los exilios. Vamos a escuchar. Solo se trata de vivir la versión original de Lito Nevia. Por la otra oreja, solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Y así encuentras una paloma herida Que te cuenta su poesía De haber amado y que he otra ilusión Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar a de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi alma na que hay una fecha vacía, es la de la día que dijiste que tenías que partir, debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando Intentando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué fuerte hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir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 ai que topar Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta plenità tanta herida solo se trata de vivir Otra oreja Argenta. Por ahí hay una canción que dice que me cago en el imperialismo y en el totalitarismo y en el colonialismo y en todos los ismos. No importa en qué ismo los chicos van cayendo, y yo, yo solo sintiendo manos duras que matan, manos finas que mandan matar. Bueno, y así empieza. Así es una de los versos de esta canción que escuchamos y repudiamos todas las guerras, sobre todo el genocidio que se está llevando a cabo ahora en, en Palestina. ¿No? Pedro y Pablo, la guerra en este mismo instante. Dos manos semejantes a las que tenés puestas Donde se acaba el brazo Amasan el peligro Capillan un balazo O encuentran una herida Con sangre que la irriga Como esa catarata Que vuelca la corbata En tanto que tus ojos Me ven que estoy cantando Y mientras tus orejas aflojan escuchando hay ojos que revientan o apuntan pero aciertan y vuelan mil orejas junto con las cabezas de audaces inocentes ahora exactamente y ahora en otro lado mientras con tu zapato mi ritmo va siguiendo Hay gente sacudiendo sus botas en la marcha, así, sobre la escarcha de una mañana fría, de una mañana fría, tal vez sin mediodía, tal vez sin mediodía. elegantes para premiar solapas que clavan en los mapas sus uñas distinguidas y sacrifican vidas enviando regimientos manos En desentendimiento pilas de escritorio los cristos al combate mientras mi canto late hay jóvenes cayendo y yo lo voy sintiendo por eso no termino y escupo al asesino y escupo al asesino. No importa de queismo. me cago en el imperialismo y el totalitarismo y en el colonialismo y en todos los sismos. No importa de qué ismo Los chicos van cayendo Y yo lo estoy sintiendo Manos duras Que matan Manos finas Que mandan matar Manos finas Que mandan matar En este mismo instante a un joven delirante, la muerte lo desgarra, la muerte lo desgarra, y yo con mi guitarra, y ustedes escuchando... Larga calle de libertad, tantas curvas te siento Como la arena debe ser como el aire de enero Una canción al Che Guevara Los Piojos, esquina libertad, por la otra oreja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 Ayer, escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien, hay sorrimiento, veníte por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver para aunque te cierren las cuentas, y sueño que están en venta, para la mano para la ojita con el chamuyo no te lo que des no tu show no me venga a satisfacer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar que hay que cambiar que según la alegría Señor policía, me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las puertas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda, no gita con el chamuco, no trases lo que no es tuyo. Estás escuchando según la otra oreja Edu, ahora vas a leer los mensajes Bueno, está bien, lo dice Lara Y este, voy a leer los mensajes De este programa de resistencia cultural Resistencia musical, ¿no? Eh, Y es el programa 576 del otro Oreja. Y vamos a ver los mensajes, eh, Gustavo Jones, que nos saluda, Mary Roldán desde Mar del Plata, Gustavo Chávez Pavón, el muralista de, de México, eh, Nora Saldúa desde, desde Buenos Aires o desde allá. Eh, Jandro desde Buenos Aires dice eh, que él reivindica, hablando de los sismos, de Pedro y Pablo, eh, que escuchamos recién, dice, por las dudas yo reivindico el antimilitarismo, el socialismo, el comunismo. Bien, este abrazos, Graciela de Sudna, de Mar del Plata también, eh, Tati Almeida, Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, nos saluda también Rocío... Dice, poniendo todas las orejas, abrazos invernales y rebeldes desde San Telmo, Amaru y familia. Hermosa Amaru, ¿eh? Escuchando de, um, Rocío y del Club Artístico Libertad, ¿no? Lali, que escucha la repetición de mañana, que mañana, esta noche, lo publicaremos en el Facebook de La Otra Oreja, y ahí podés escuchar el... El programa de hoy, ¿no? Bueno, Sonia de Mar del Plata, eh, Paola desde Buenos Aires, Jorge Sancho Luz, el, el eh, un tipo que te cura el mal de ojos. No, oftalmólogo es, tío, ¿no? Eh, saludo, Jorge. Eh, Jorge Guindín desde Pergamino también, Mónica desde Uruguay... Eh, Susana Gas desde Colombia, Efraín desde Puebla en México, también escuchando La Otra Oreja, eh, Rick de Tlaxcala, más allá de Puebla, eh. Eh, abrazos Rick, saludos a Luz por supuesto, eh, Raúl Piveta, un compañero de la primaria, eh, abrazos, Norma Moyo, eh, Norma, ¿sabés que viene Mirna para Mar del Plata, no? Bueno, eh, Tatiana, Vanessa Dri... Bueno, hay, hay muchos muchos oyentes... Eh, eh, pero de vuelta, ¿hay un camión en la puerta? ¿Hay un camión? Para el programa La Otra Oreja. Compro baterías, rayadores, calefones, barcos, aviones, helicópteros... Compro... Bueno, eh, el señor eh, compra, pero... Este... Mmm, Bueno, eh, y, pero nosotros no, no vendemos... Lo único que vendemos es la cajita musical. La cajita musical que en Mar del Plata le estamos ofreciendo al módico precio de... de, de, de bueno, ustedes sabrán. Se comunican con nosotros al... Sí. Al, al Facebook o al, a las vías de comunicación y les damos la cajita con No llores por mi Argentina hasta cuando lloraremos eh, bueno, y eh, estamos esperando eh, que suene la otra oreja latinoamericana ¿sí? porque se viene se viene un programa una, la mitad del programa ...dedicado a Honduras... ...¿sí?... Eh, ...Honduras y sus rebeldías... Eh, ...¿lo conocen al Empiras, ...que es el, la moneda... ...la moneda... De ...hondureña?... ...pero tiene una historia... ...la otra oreja latinoamericana... Lempiras fue un capitán de guerra y líder de los Lencas. Los Lencas, una un pueblo originario, que luchó contra los españoles durante la década de 1530. En los documentos escritos durante la conquista española es mencionado con el nombre de El Lempira. Bueno, y vamos a escuchar una de las canciones, una de las canciones eh, emblemáticas de de Lempiras, ¿no? Eh, el, es más, el himno de, de Honduras habla de eso, pero vamos a, a pasar un tema, el, el héroe más grande de Honduras. La historia real del héroe más grande que en Honduras haya existido. Él es el indio Lempira. Un una música muy tradicional de en Honduras y saludamos a los compañeros y a las compañeras que, que nos albergaron allá Mentira guerrero un lenca valiente que por Honduras peleó firmemente con lanza y coraje al cielo gritó por mi gente y mi tierra mi vida doy yo în las montañas, su espíritu alzo Un cacique indomable jamás se rindió Con cada batalla, su fuerza crecía Y el pueblo lenca a su lado seguía Lempira guerrero, de fuerza infinita Tu nombre resuena En la historia bendita Honduras, su ejemplo quedó como roca en el tiempo que nunca cayó. El sol en el valle su brillo entregó, cuando el empira al combate marchó, los españoles temblaron de miedo ante un pueblo unido en fuego y en credo. Aunque su vida la guerra pagó, la memoria del empira jamás se hoy cada hondureño presente tendrá la gloria del empira que jamás morirá este corrido es para recordar a un héroe valiente nombrado el empira por siempre en honduras no se va a olvidar al cacique lenca por toda la vida Lempira Guerrero, de fuerza infinita, tu nombre resuena en la historia bendita, héroe de Honduras, tu ejemplo quedó como roca en el tiempo, que nunca cayó. empira guerrero, de fuerza infinita, tu nombre resuena. Historia bendita Héroe de Honduras Tu ejemplo quedó Como roca en el tiempo Que nunca cayó Este corrido es para recordar A un héroe valiente Nombrado Lempira Por siempre en Honduras no se va a olvidar al cacique Lenca. Por toda la vida. Café Huancasco es una banda hondureña. El Huancasco es una tradición de los pueblos originarios de Honduras, los Lencas. En él, dos pueblos vecinos y hermanados se visitan mutuamente para dar paso a la paz y la comunión. Lo hacen aprovechando las fiestas de sus santos, propias del sincretismo indio a la tradición cristiana. Primero, un pueblo de Sanfitrión y el otro visitante. Al cumplirse el día del siguiente santo, se intercambian los papeles. En un huancasco se construye una nueva cultura. Dinámica y sujeta a futuros cambios, encadiminadas a crear un lenguaje entendido por todos y todas. Escuchamos de Silvio Rodríguez. De mí, con pedazo, El necio, por Café Huancasco Para salvarme de entre impare. Por la otra oreja. Para cederme lugar en su parnaso. Para hacerme un rinconcito en sus altares.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 Ay a Dios será divino. Yo me muero como vivir. Yo me muero como vivir. Yo me muero como Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Quiero ser al azul ya más que diestro. Quiero ser un Congreso del Unido. Quiero rezar a fondo mi Que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando de otra bisura, hasta multiplicar pares veces, yo yo sé lo que se destino, caminando en de lo que. Latinoamericana. Bueno, Efraín desde Puebla nos dice muy buenos Pavelini y Pavelón. de Café Huancasco. y vuela la canción del necio. aunque ciertos personajes la hayan usado recientemente en México. para. para legitimar una política más que dudosa. desvirtuando su sentido. y esto último. Con el visto bueno del propio Silvio Rodríguez, ¿no? Cosa de la Realpolitik. Bueno, Beatriz eh, desde Mar del Plata nos saluda. David Paoli también. Y el nuestro crítico de cabecera que hace mucho que no escribía, Gabriel Cabrejas, que dice que bueno escucharte con los clásicos absolutos. ¿Cuánto hace que no escuchaba Pedro y Pablo por cualquier radio? Bueno, por cualquier radio, no, en la otra oreja suena. Suena con frecuencia eh, Pedro y Pablo. Y vamos a escuchar ahora a Café Huancasco. Eh, estábamos hablando, ¿no?, de, de, de qué significa el Café Huancasco, ¿no? Bueno, eh, Es un intento de, de adaptación de, de este sincretismo indígena a la urbanidad de muchos, ¿no? Es el resumen de hecho canción de una generación que creció en, en medio de las bombas y aprendió a soñar. Bueno, Café Huancasco es una banda hondureña de música protesta experimental fundada por los artistas Pabellón Cruz y Pavelín Neúñez. Después del golpe de Estado del 2009, se convirtió en ícono popular y político luego de ser reconocido como la banda de la resistencia. Escuchamos ahora Café Huancasco, Todas las luchas por la otra oreja. Todas las luchas empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor De los que callan porque el miedo les robó La voz La voz Todas las horas se cuentan con un reloj Pero el nuestro encangrejo se volvió de retroceso, el muy tonto se invició. Pa si no encuentra el tic tac que ayer se le, perdió. Perdió. De su cosecha de él. políticos vendidos mal nacidos corruptos ladrones cobardes matones disidentes igual que unos presidentes más jodidos que el poder Todos los sueños nos pueden hacer volar pero en la tierra es donde la necesidad hace que un hombre se arrodille ante un altar con esperanza que le caiga un pedazo de pan de pan Se creen que el grito popular ya lo callaron nunca más va a regresar esperen sentados que muy pronto van a ver cuando tal pobre se tengan que arrodillar a pedir perdón suplicar perdón necesidad de poco ser su inalienable sustituible enquerar darle inagotable mucho menos escendible arrendable enjugable comprable pagable inalienable deje mucho menos envendible Donde dicen políticos, vendidos, malnacidos, corruptos, ladrones, cobardes, matones. Eh, se refiere a Honduras, eh, No crean que en otros países ocurre eso, eh, Es pura casualidad se si ocurre. Y seguimos escuchando a Café Huancasco. El Club de los Idiotas. Por la otra oreja. Ya de fondo es cualquiera y todas las paredes son fotos a color este es el club de los idiotas donde los idiotas se enamoran de vos este es el club de los idiotas donde los idiotas se olvidaron de Contribuyo vos de las campañas ¿sí, señor? bueno un parte de cerdo Y tragan mucha cerveza Dicen very good Cada vez que se molestan sonríen de la voz Y alguien les ignora Inventan ridículas frases Para eslogan, Los llevan un número En sus cabezas Las mujeres se disputan Por quien tiene más belleza su gente importante Gente inteligente Gente que colecciona La revistas del playboy Desde el rincón de la capital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 Futbolistas, dueños de marcas, hijas de modistas, millonarios que diezman todos los domingos, señoras que besan el anillo del obispo, personas con nombre de corte extranjero, padres de muchos hijos que se pintan el pelo, rostros ayudados por el Photoshop, ciudadano que a menudo visitan Disney World. Necesitamos un cambio ya, porque Dios así lo quiere.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 Impresionan con sus frases y promesas Sus mujeres no representan la dignidad de las mujeres Sus actos son unigajas, no son nada a porque tienes que decirnos todas esas rarezas No se trata de rarezas, fanatismo ni blasfemias Se trata de Honduras, se trata de pobreza Aquí las leyes se inventan, protegen sus riquezas Nos quitan las tierras, nos venden sus ideas Pero cuando uno dice que el mundo está sueco la salida y también buscar sustento. Pues, no será tan científico como los miembros de esa secta, pero sé que me han tomado el pelo y para eso no necesito mucha ciencia. Nos prometieron el paraíso, nos bajaron las estrellas y miranos, no tenemos ni un peso para pagarnos una escuela. Además, sus campañas son absurdas, nos ofrecen bailes estúpidos y canciones poco inteligentes. Nos pagan para que les pongamos una X en la frente, por eso me niego a pelar. Es pues no me importa, yo estoy con mi gente y hasta que no esté mi gente reemplazando sus lugares, no participaré en ninguna de sus tontas barbaridades. Aquí, donde la mula votó a Genaro, informó para ustedes la televisión del centro, la voz de los idiotas. Este fue el tercer y último llamado.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 Sí, Lara, se termina La Otra Oreja, pero eh, déjame saludar a, a Jimena, que dice 576 programas, aguante La Otra Oreja, aguante resistir hasta vencer. Eh, también Nata nos escribe desde Paternal, abrazos, eh, Nata, bueno, y, y empieza, se termina este programa, ¿no? Dijo Lara. Y vamos a escuchar a una española Pero radicada hace muchísimos años en Venezuela Soledad Bravo Haciendo este este cover, esta subversión De Hasta Siempre Hasta la victoria siempre Rica într donde el sol de tu bravura le puso altă a la muerte. dă Te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza. Hasta la próxima semana. La otra oreja.